Debo ponerme todos los días un anticoagulante, que es la enoxaparina. Eso se pone una inyección subcutánea. Como cada vez más difícil que venga la gente a ponerle, aún no ha tenido que aprender a ponérmelo. Eso se pone en el ombligo una inyección eh, que debe entrar aquí. Cuando no queda más que echarle, hay que hacer de todo. Gracias a Dios vamos a salir de esto